9.23 minutos. Está avanzando a buen ritmo la obra de la energía eléctrica en el barrio Micaela García. Ayer la municipalidad de Santa Rosa informó que ya tiene un 60% de avance esa obra eléctrica. Y hace un ratito el intendente Luciano Di Napoli、eh, tuitió en X: el acceso a la electricidad no es un privilegio, es justicia social. Dijo el intendente de la ciudad de Santa Rosa. Eh, destacó eh, que el acceso a la electricidad no es un privilegio, sino una justicia social.、Eh, y anunció, anunciaron desde、eh, prensa municipal que la obra en el Micaela García va a finalizar a finales de octubre. Es una buena este, noticia para toda la barriada, porque、eh, no solamente la estaban esperando, Sino este, que es muy, pero muy necesaria.、Eh, no sé si recuerdan, hace un, un mes y medio más o menos, cuando todo esto arrancó,、eh, estuvimos ahí en el barrio. Había algunos movimientos de algunos、eh, funcionarios municipales que estaban haciendo un pequeño relevamiento de las casas que hay en el lugar y, sobre todo,、eh, Este, hablar con las familias para contarles la obra que se iba a hacer y después la cooperativa, que es la Cooperativa Popular de Electricidad, que es la encargada de hacer la obra, ya empezó a desplegar todo su, todo su personal y también、eh, sus maquinarias para hacer la obra. Ya hay colocadas este,、eh, columnas de, de electricidad en 15 cuadras del, del barrio, también. Desde la municipalidad tuvieron que abrir algunas calles, ensanchar otras, porque、eh, recuerden que eso comenzó todo como un asentamiento, después fue comenzando a, a ser más parecido a un barrio. Ya tienen los servicios básicos como recolección de residuos,、eh, le falta. Tener agua potable, aunque tienen algunas conexiones clandestinas, y ahora van a tener la electricidad, algo muy, pero muy importante. Lo escuchábamos a través de los vecinos、eh, que nos decían: para ellos les va a cambiar la vida poder tener luz、eh, por la vida diaria, para poder trabajar, para poder prender una máquina hormigonera, para que los pibes y las pibas puedan prender. Eh, p u e d a n enchufar una computadora, puedan cargar un celular, puedan hacer las tareas, puedan quedarse hasta más tarde con energía eléctrica dentro de las casas. O sea, le va a cambiar la vida completamente y eso tiene, tiene mucho que ver con, este, con la vida diaria, que hasta hace un tiempo esas familias. No tenían en el, en el radar tener este servicio básico como es la, la energía. Vamos a hablar unos minutos con Fabián Avendaño, que es referente del barrio Micaela García, pero también del Santa María de la Pampa, que está pegado ahí al Micaela, para hablar un poquito de este tema.、Eh, Fabián, buen día. Mauro de Radio c e r m é s te saluda. ¿Cómo andás? Hola, muy buenos días, Mauro.、Eh, bueno, buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Acá estamos, bien, bien. Acá estamos en la calle. Bueno, ¿están contentos por el avance de la obra? Sí, sí, la verdad que están muy contentos los vecinos.、Eh, de hecho, justamente una vecina ayer me fue a abrir y me dice: Mirá, cómo están están a full estos, estos muchachos. Así que la verdad que sí,、eh, más que contentos, ¿no? Es algo tan esperado、eh, después de cinco años, ¿no?、Eh, que. Que los vecinos、eh, puedan tener la luz,、eh, es un, lo tomamos con, con alegría, ¿no?、Eh, así que, bueno,、eh, por supuesto que sí.、Eh, después de, de, de, de luchas, eh, eh, porque también, si bien、eh, fue una decisión política que tomó、eh, en su momento Luciano de Neapoli, que también le agradecemos ¿no? por esa decisión, y por supuesto que. Eh, se tenía que hacer justicia social, ¿no? Si、sí, es lo que pre pregonamos del peronismo, ¿no?、Eh, teníamos que llegar con la justicia social. Bien, perfecto. Eh, son, eh, dicen, por lo menos、eh, recién leí un posteo de, de Dinapoli que dicen que la finalizan para este mes de octubre. ¿Ustedes tienen la misma información? Sí, de, de, la verdad es que no teníamos información.、Eh, es como que hace, hace dos días o tres, como que se había. Parado un poco la obra、eh, los vecinos estaban un poco、eh, o sea inquietos no O se a estaban preocupados no porque bueno、eh, el avance venía venía、eh, bien y bueno en un momento se paró la obra、eh, sí. pero bueno、eh, ahora me pone contento que por los dichos del de señor intendente no、eh, si es para octubre que se va a terminar la obra bueno Eh, los vecinos seguramente ya lo estarán sabiendo. Claro,、eh, porque una cosa es el tendido eléctrico y después la bajada a cada una de las casas.、Eh, están, claro. ¿Están teniendo algún inconveniente con armar el pilar, tener todo este, seguro para poder tener la energía?、Eh, ¿Qué están diciendo los, los vecinos? No, seguramente que hay algunos que son más prudentes i que otros, ¿no?、Uh -huh. eh, si bien son todos po、eh, pobres, ¿no? El, es así.、Eh, y algunos están bajo la línea de la pobreza también,、uh -huh. que se le va a hacer mucho más difícil a esas personas.、Eh, bueno, sí, tampoco es que, bueno,、eh, la gente pedía de regalo, ¿no? Desde、eh, el, el momento que salimos a la calle, siempre la gente estuvo consciente que, que una vez que tuvieran、eh, la obra tan, ansi tan, tan ansiada ¿no? por, por los vecinos, que era el alumbrado público,、eh, la, el, eh, después, bueno, Sabían que se va a poner, no va a ser fácil tampoco、eh, en estos tiempos difíciles que estamos padeciendo, n o de, de poder hacer un pilar y bueno, y tener 300 mil pesos en bolsillo, n o pero tampoco、eh, sabemos que es inalcanzable. n o、eh, Para algunos, ya como te vuelvo a reiterar, para algunos será mucho más difícil y para otros será más accesible. n o Bien,、eh, más o menos tienen un, este, un, un número de vecinos que hay ahí en el barrio. Estaban hablando no, en algún momento, unas 80 personas,、eh, sí, 80 sí, familias. Está, sí, esa... ahora, ahora estamos, creo que ahora estamos redondeando en las 90 familias ya. Bien, bien, en todo el barrio 90 familias. Es, in, sí, es sí, interesante sí. el número. Sí, sí, sí, sí, es un barrio, ya no es un asentamiento, es un barrio. Bien, bien.、Eh, bueno, Fabián, este, más vale que vamos a seguir hablando, pero queríamos tener la palabra de ahí de algún referente del barrio, porque nosotros como medio tratamos todo el tema、eh, sí. cuando se dio en el Salitral, ahora lo hacemos con el Micaela,、sí. y el próximo paso es el amanecer, como para que cierre、sí. ese círculo de, de tener el servicio básico, que es la luz, en tres asentamientos que ahora ya son barrios. Sí, La verdad, que contento, contento por la decisión política que tomó、eh, Luchero de Neapoli. Y bueno, y por supuesto,、eh, que llegar con la justicia social a cada uno de los barrios populares,、eh, bueno, me pone contento como peronista, ¿no? Que soy. Así que, la verdad, que bueno, más allá de yo ser un referente, siempre digo, ¿no? Yo soy referente, pero cada uno de los actores que están dentro del barrio、eh, popular también son, son referentes, ¿no?、Uh -huh. eh, porque h a n estado en la lucha permanentemente、eh, y bueno, y hoy. Si bien、eh, estoy en el grupo del de, de Micaela García, estoy en contacto permanentemente,、eh, los compañeros y compañeras del de Micaela García se han organizado y también.、Eh, Defienden su lucha, ¿no? Así que también ellos son referentes para mí.、Uh -huh. eh, Fabián, una última pregunta que te hago y tiene que ver con las elecciones. Este es un mes, el mes que viene es un mes de elecciones <ríe> y un mes de, de mucha campaña política.、Eh, ¿Estás acompañando a los candidatos de, de Defendemos la Pampa?、Eh, vemos que este, estás en varios lugares, pero te pregunto cómo está yendo eso, que están haciendo una campaña. Como en algún momento el peronismo lo hacía a la antigua, casa por casa, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que lo mejor que podemos hacer, ¿no? Es, escucha, es, es escuchando al vecino, ¿no?、Eh, mira, yo、eh, justamente ayer tuve una reunión y les decía que yo, pues, o sea, no, no, no, no, o sea, estoy midiendo la calle y creo que de 10 personas estamos 6 a 4. Así que estamos bien, eso es lo que p a r t o yo. Si bien no soy un encuestador, Eh, pero bueno, lo que palpito、eh, en el territorio es、eh, que estamos 6 a 4. Así、Ajá. que estamos bien,、eh, si es así. 6 a 4 estás diciendo、eh, arriba de defendemos personas, la pampa. Sí, sí, sí, sí. De 10 personas hay. Pero bueno, como yo no soy encuestado, ya te vuelvo a reiterar: a ver,、eh, vuelvo a reiterar simplemente soy un militante、eh, b a r r i a l pero territorial, que. Que para mí, o sea, estoy, estoy viendo eso, ¿no? Bien, estamos bien. Y, ¿Y estás viendo、eh, a alguien de la Libertad Avanza en los barrios o no? No, no, la,、eh, la verdad que no he visto para nada en los barrios、eh, la Libertad Avanza.、Eh, la verdad que tampoco me preocupa lo que hagan ellos, sino lo que tenemos que hacer nosotros como, como, militantes, como militantes y sobre todo que vamos a hacer, o sea, acompañando el territorio, ¿no? Como siempre, ¿no? Y escuchando la voz del vecino y bueno, del. El votante, ¿no? Sobre todo.、Bien. Sabemos que, si bien, o sea,、eh, hay mucha, hay, hay gente de esos cuatro también que te dicen que están cansados de todo, que no quieren saber nada. Bueno, volveremos eh, eh, en la segunda, el otro mes volveremos de vuelta por esas casas a, a ver si realmente podemos convencerlos de que、eh, el peronismo es lo mejor que le puede pasar a la Pampa. Que los candidatos nuestros son los mejores,、eh, los mejores candidatos que, que pueden defender a la Pampa. Así que. De eso estamos convencidos nosotros, ¿no? Como peronistas. Bien. Fabián, muchas gracias por tu tiempo con no, Radio c e r m é s Por favor, que tenga buenos días a vos,、eh, Mauro, gracias. Y a toda la audiencia, ¿no? Y por supuesto, Voter Lista 503. Fabián,、eh, gracias de nuevo. Un abrazo. Fabián, abrazo. Fabián Avendaño es referente del barrio Micaela García, donde se está desarrollando la obra de energía eléctrica, que han anunciado desde el municipio que están en un avance del 60%. También. Avendaño habló de la campaña electoral en medio de este mes de elecciones. Dijo, sin ser encuestador, que están arriba 6 a 4. Radio Kermés es comunitaria, es alternativa, es popular. Radio Kermés es, es, es la radio del pueblo. 106.1 Modo comunitario.